Dale un buen Shabbat Shalom al que está a su lado. Bendígalo allí donde está. Dale su bendición. Le damos gracias al Eterno por poder estar aquí presentes. d i s f r u t a n d o de la dulce compañía de nuestros hermanos. Cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sobre todo en armonía. Como una sinfónica, todos en el mismo tono, o a b i n u Malkeinu, gracias Hashem porque podemos estar aquí, porque nos has dado la salud para poder estar presentes aquí físicamente, Hashem. Gracias porque tu palabra es infinita, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra nos levanta. Más aún te damos gracias por darnos a Mashiach Yeshua, El cual nos ha conectado directamente contigo, Hashem, de donde quiera que estuviésemos anteriormente. Y gracias Eterno porque tú nos guías en tus caminos, en tus mandamientos, en tu Torah, hermosa. Que cada día podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Hashem.、Y、poder dirigirnos a ti con manos limpias, Padre. Por los méritos de m a s h i a c h Yeshua. Amén y Amén. Podemos tomar asiento. Hoy también tenemos, bueno, la semana pasada tuvimos la grata visita de el Roe de Maracaibo, el Roe Yohanam, y、eh, hoy también nos honra la visita del Moré, también de allá de Maracaibo, el Moré Fraín, si te puedes poner en pie para que Aru Hashem, el Eterno le bendiga a él y su familia, Está de pasada por aquí por algunas diligencias y nos honra con su visita en este Shabbat, en este hermoso Shabbat. Bueno, con el permiso del cielo, del de rabino, los sabios de la Torah, vamos a entrar en materia. Esta p a r a s h a es como todas las p a r a s h o t muy profunda, de gran significado y nos habla a todos. Amén. Ahí donde está usted, sentado, diga para sí, el Eterno me va a hablar esta mañana. Bueno, ya e mediodía. Ya a muchos ya, la tripa le empieza a decir, ya es mediodía. No es de mañana. Ya es mediodía. Pero ya como que los c h a v a s estamos acostumbrados, ¿verdad? Los c h a v a s la tripa se... cambia de horario. Pero bueno,、eh, Baruch a s h e m porque así como nuestro pueblo en el desierto se alimentó del maná, que es del cielo, así también nos alimentamos de su Torah, de su palabra. Esta Parashah, Balak, este hombre,、eh, que en su significado,、eh, nos dice que es el destructor, ah, lo que han estudiado. ¿Cuántos estudiaron la Parashah esta semana? Ah, o sea que ya tienen la tarea adelantada. Yo simplemente voy a adornar lo que ustedes ya estudiaron. ¿Sí? Ano Haru Hashem. Vamos entonces a compartir lo que ya todos hemos estudiado de esta p a r a s h a La p a r a s h a Balak es una p a r a s h a que nos habla desde fuera de Israel. Todas las parasot h que siempre hemos visto, sobre todo cuando habla de nuestro pueblo Israel, desde que sale de Egipto, desde que sale de m i s r a i m nos habla del pueblo de Israel como tema central. Y, y e nuestro n pueblo Israel, Moshe sobre todo, está siempre en el tema central de la enseñanza de lo que el Eterno nos quiere mostrar en su palabra. p e r sin embargo, esta parasot nos habla desde fuera de Israel. Lo que acontece alrededor de Israel. De los pueblos que están alrededor de Israel. Solamente al final de la parashah nos habla de Israel y no de una muy buena manera. Sino a las consecuencias de todo lo que estaba pasando fuera de Israel. ¿Están conmigo? Ok. Eh, Balak nos habla la primera lia que Balak Vio, mas no habló. Él vio, conectó su visión con su corazón. Y quiero empezar este tema justamente con lo que leímos en Santiago, en Jacobo, sobre la lengua. ¿Por qué? Porque primero, para que la lengua pueda ejercer una palabra o algo, eso tiene que venir en el conocimiento. ¿Es correcto? Primero tiene que estar en el conocimiento para poder nosotros pronunciar algo. Más aún, también lo que ven nuestros ojos es lo que va hacia el conocimiento. Y justamente,、eh, la laślon hará el que hablemos o comentemos muchas veces de algo que está sucediendo es porque vemos con nuestros ojos y conectamos directamente con las emociones. s í están conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos algo y conectamos con nuestras emociones, conectamos con nuestro corazón, podemos suponer muchas cosas.、Eh, muchas veces los celos y ciertas actitudes vienen porque vieron algo y supusieron algo, m á s no lo comprobaron. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿qué pasa? La visión, lo que vemos, Nos conecta directamente con nuestras emociones. Porque nosotros vemos algo, inmediatamente algo se mueve d entre o d de nosotros, que es la emoción. ¿Mm? Si usted ve a una persona en la calle,、eh, con una herida, o, o, o que está mendigando, o que está pidiendo, usted ve esa situación, inmediatamente se conecta con su corazón y causan usted misericordia. Si,、sí, si、sí、están conmigo. Entonces, muchas veces pasa eso. Ahora, si, si vemos que un, un muchacho mayor,、eh, fornido tal vez, viene y le pega a uno más pequeño, nosotros vemos esa situación y puede causar en nosotros,、eh, como rabia, molestia por la situación que está aconteciendo. Entonces, esta parasha nos habla de que justamente Balak vio, mas no pronunció palabra en su momento, sino que de una vez, Tuvo molestia contra, contra Israel. ¿Mm? La p a r a s h a nos habla de que él vio,、eh, vamos, vamos específicamente a buscar allí en su Torah, los que son creyentes y trajeron su Torah. Amén. Dice el 22-2 y Balak hijo de z i p o r Vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab tuvo gran temor delante del pueblo porque era muy numeroso y se aterrorizó Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Por qué yo digo que él de una vez en su corazón ya temió? En nuestro pueblo Israel, en las parasot anteriores, vemos que venía prácticamente al borde del Jordán. Venía al borde del Jordán, a las riberas del Jordán, para poder llegar a la tierra prometida. Como vimos en la p a r a s h á que, e、eh, ellos trataron de cruzar por el medio de un pueblo y no los dejaron. Y por no haberlo dejado, ellos tuvieron que dar una vuelta muy enorme. Ahora, todos estos pueblos son familia de Israel. Son primos Okay, l o podemos decir p r i m o justamente ahorita el pueblo que es Moab,、eh, viene siendo un hijo de Lot, ¿no? Uno de los hijos de Lot, este pueblo. Y,、eh, inmediatamente antes de hablar, antes de conversar, Balak solamente vio y sintió que ellos lo que querían era destruirlo. Sin haber conversado. Sin haber hablado. Porque tal vez si hubiesen enviado unos emisarios, Israel simplemente dice, déjanos pasar que nosotros vamos a nuestra tierra que el Eterno nos da, nos quiere dar. ¿Mm? Más sin embargo, de una vez, él picó adelante. Él dijo, no, esta gente viene con mal, nos quiere lamer, quiere consumir todo lo que tengamos. Inmediatamente él conectó lo que vio con su corazón, con su emoción, con sus sentimientos. Inmediatamente pensó mal de Este pueblo s i r Ahora, e l a cuando yo estoy estudiando esta para s h a también me indica que aquí hay algo sanguíneo, aquí hay algo que viene de mucho más atrás, aquí hay un celo que viene justamente de todos los familiares de los patriarcas que no fueron los escogidos para ser pueblo del Eterno. Y obviamente eran contrarios en todo momento a Israel. ¿Sí? Entonces vemos que estos pueblos constantemente adversan a Israel. ¿Por qué adversan a Israel? Porque Israel, siendo aún familia, era el escogido. Como nos dice la palabra, ¿por qué a Jacob y no a Esaú? Porque quien era el primogénito era Esaú. Mas el eterno escogió a Jacob. ¿Mm? El Eterno escogió a Jacob. Podemos nosotros,、eh, ir en forma contraria a lo que el Eterno designe. Podemos nosotros decir humanamente, bueno, es que Esau era el que le correspondía. Sí, Esau era el que le correspondía. Pero Jacob nació juntamente con Esau. ¿Mm? Porque quien rompe la matriz es Esau. Pero fue uno solo el que nació. ¿Cómo así? Bueno, porque cuando sacaron a j a c o a, a Esaú, j a c o venía agarrado de Esaú. Y, y nacieron como un uno. En cierto modo, en la primogenitura estaba allí. ¿Ah? ¿Sí? O sea que el eterno en su palabra es profundo y siempre hace las cosas con un motivo. Y nosotros también estamos aquí por la bendición que da justamente y h、eh, a c o v a j o s e p con sus hijos e f r a í n y m a n a s s e En e f r a í n prácticamente se multiplicaría la bendición de la, del pueblo de Israel para toda la humanidad. Y gracias a esa bendición tú y yo hoy estamos aquí. Arubezim Y le demos gracias al Eterno porque esa bendición se cumple justamente a través del de m a s í a s de Israel que es Yeshua. Amén. Balak del pueblo de Moab y Bilam, que es el profeta Balaam le podemos decir, es del pueblo de Midian. Dos pueblos que eran adversos, pero que los une justamente algo. Que es ir en contra de Israel. Ahora, cuando decimos ir en contra de Israel, es justamente ese y e t z e d h a r á esa tendencia al mal, no de uno. Porque la tendencia al mal, ese y e t z e d h a r á lo podemos decir como uno, si no es una tendencia al mal y un y e t z e d h a r á De gentes, de pueblos. Estamos hablando de algo que adversa a qué. La tendencia al mal, el y e s e h a r á es lo que adversa a hacer lo bueno. Es la tendencia a hacer lo malo. Y hacer lo malo es ir en contra de la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces vemos que este y e s e h a r á es justamente、eh, de pueblo porque va en contra de Israel. Porque Israel era el pueblo de El eterno. Era el pueblo que el eterno le había dado su voluntad para vivirla y mostrarla. Y todos los pueblos que tienen ese y e t z e j a r á iban a estar en contra totalmente de Israel. Pero estos pueblos como、eh, Moab y Midian que nos habla aquí, hablo de Moab y hablo de Midian porque Balak era el rey de Moab y Bilam Era, Obalam era el profeta del pueblo de Midian y dice la Torah que los ancianos de ambos pueblos se juntaron para ver qué es lo que iban a hacer para adversar al pueblo de Israel. ¿Mm? Ellos decían que eran muy numerosos, que eran muy poderosos y entonces decidieron hacer como quien dice, eh, Unas treguas espirituales. Vamos a decirlo así, í ¿ah? Vamos a decirle, bueno, si no lo podemos combatir con ejército, vamos a hacer unos, unos paleros una cosa y juntar un poco de gente ahí y vamos a ver qué le podemos hacer. Vamos a hacerles una, unos maldiciones, u n a s cosas para ver si se corta lo que Israel quiere hacer. ¿Mm? Eh, este, cuando digo esto, nos parece conocido porque muchas veces donde vivimos, Hay personas que están en estos movimientos espirituales que dicen que con maldiciones y con palabras contra pueden hacer algo en el mundo espiritual. O sea que lo que vemos hoy actualmente no es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado allí presente y es lo que quiero hoy decir con esta parishá. ¿Por qué? Porque el eterno, el eterno Transforma la maldición en bendición. Amén. Porque si en algún momento nosotros obrábamos para maldición, el Eterno hoy nos tiene aquí obrando para bendición. Baruch Hashem. Dele gracias al Eterno por eso. Porque cuando vemos a nuestro alrededor, tal vez mucha gente que creció con nosotros y personas que conocemos y los vemos obrando para maldición, el Eterno nos ha escogido a nosotros para obrar para bendición. Y el Eterno nos ha transformado. Pero no es un camino fácil. ¿Para cuántos ha sido fácil? ¿No? ¿Para cuántos ha sido difícil? Y Me imagino que todo lo demás para... ha sido imposible, ¿no? Porque no levantaron la mano. Me imagino. <risa> ¿Ah? O todavía están ahí. No, es que todavía estamos guapiando en este camino. Este camino es, es difícil, es difícil. Claro. Es un camino difícil, pero como dice el Salmo, los que siembran con lágrimas, cosecharán con regocijo. ¿Ah? Y lo que s e m b r a m o s hoy, Sabemos que lo vamos a cosechar en algún momento. Así que no desfallezca, siga sembrando. Aunque la tierra pueda ser árida o pueda ser seca, el Eterno hace el milagro. Usted simplemente haga lo que el Eterno le mande hacer. Y justamente quiero tocar este tema porque Balaam, Bilan, como l e conocemos en el contexto hebreo, hay un, muchas discusiones de que si eres hechicero, Que si era brujo, h、eh, hay muchas cosas que dicen sobre Balaam. Mi concepto personal es que este hombre en cierto modo tenía un contacto directo con el Eterno. ¿Mm? Este hombre tenía un contacto de, directo con el Eterno. Tanto es así que la segunda vez cuando le insisten, él dice, yo haré lo que mi Elohim, mi Dios, Me pida. a ¿Mm? Y siempre vemos a Balaam, a b i l á n no como el malo de la película, pero entonces decimos, bueno, pero como el malo de la película, como el malvado, como un hechicero, el Eterno le habla. Ustedes se han hecho esa pregunta, a ¿Mm? Ustedes esta semana cuando estuvieron estudiando me dijeron, oye, pero, ¿cómo así? Entonces sí, el Eterno habla con los malos. Ah? Veo como mucha duda en, en, en las miradas de ustedes. Bueno, esa duda también la, la he tenido yo y se la estoy compartiendo. Así que compartamos juntos esto, pues. Ah? Porque, entonces, ¿quién es Balaam? ¿Quién es Balaam? ¿Mm? Es alguien que sí sabe que Elohim es poderoso. Y que sabe cómo acercarse al Elohim. Mm, a s no hace lo que el Eterno le manda hacer. Esa es otra v O, ¿ah? Y entonces aquí entramos en algo que representa a los liderazgos congregacionales, a los liderazgos de muchas congregaciones, sobre en qué posición se encuentra, n porque hay muchos líderes, y conocemos muchos líderes, que Tienen contacto con el Eterno. Y el Eterno tiene un propósito con sus vidas. Mas no están caminando en la voluntad del Padre. ¿Por qué nos atrevemos o por qué yo me atrevo a decir? Porque por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Porque justamente No podemos hacer caer a los más pequeños y hay una gran responsabilidad justamente del de liderazgo en este punto. Y b i l、eh, a m muchos lo podemos poner como el malo de la película, pero aquí estamos en un contexto fuera de Israel, fuera de Moshe, fuera de los sacerdotes, fuera del Mishkan, está fuera de Israel. Y vemos que el Eterno está presente allí. Porque nosotros vemos que el Eterno escogió a nuestro pueblo Israel. El Eterno levanta a nuestro pueblo de Misdain, de Egipto, lo saca, lo saca de esclavitud. Y empieza un proceso de transformación de nuestro pueblo. Pero ¿qué pasa fuera de Israel? ¿Qué está aconteciendo fuera de Israel? Y justamente esta para s h a nos habla de lo que pasa fuera de Israel. Y vemos justamente en esta para s h a que el Eterno está presente fuera de Israel. Entonces el Eterno también usa, así como usó Ayitro, también una para a l l muy significativa, nos habla de un hombre, sacerdote, suegro de m o s h e que también tenía una comunión con el Eterno. De hecho sabían cómo dirigirse al Eterno porque ofrecían holocaustos, que es lo que justamente hace Balaam con el rey De Moab. ofrecer Van a hecho o o o o l c a u u t p r q es es la forma, es la forma, o momento para poderse dirigir al Eterno y el Eterno con la persona m u que n n i i dirigir c c a la regla para al la ó es de ese el está y a c i e n d eso. ¿Mm? De hecho, vemos que en Jitro,、eh, él ofrece holocausto junto a los ancianos del pueblo de Israel. O sea, están hablando un mismo lenguaje. Pero vemos que Yitro está a las afueras de Israel y más bien viene a Israel, ve Moshe que está todo un día aconsejando y emitiendo juicios al pueblo israelí, lo ve cansado y le dice, oye chico, pero eso es mucho trabajo para ti. Tienes que ordenar a miles, a cientos y a centenas y a, a, a cincuenta y de doce jueces en la tierra de Israel para que ellos juzguen. Entonces quiere decir que el Eterno está usando a alguien a externo a Israel, como Yitro, para aconsejar a Moshe. Y tanto es así que Yitro pasa a ser el nombre de una para s h a Pero esta para s h a no se llama Bilán o Balaam. Esta para s h a se llama Balak, el destructor. Y me gusta mucho esta para s h a porque justamente lo que este destructor quería hacer con el pueblo de Israel Pasó a la eternidad, a los siglos de los siglos, en una bendición para nuestro pueblo de Israel. Lo que quiere destruir tu vida, tú no lo vas a ver, puede estar alrededor. ¿Y por qué yo digo esto? Porque justamente, nos que nos nombra o lo que nos quiere enseñar muchas veces Rabshaul, en, en, en las cartas, Es justamente que hay un mundo espiritual que se mueve allí. í ¿Mm? Solamente los profetas, los que tenían un contacto directo, podían percibir eso espiritualmente. La s rua s del Eterno estaba en medio de toda esta situación. Estamos hablando fuera de Israel. ¿Están conmigo? Entonces, siempre vemos la para allá como Israel y el Eterno se está moviendo y la rueda del Eterno está allí. Pero ¿qué pasa fuera de Israel? l ¿Ah? e s t á el Eterno fuera de Israel? ¿Ah? Claro que sí. Es más, ¿por qué yo lo digo esto? Porque justamente hay dos historias en la humanidad. La historia de nuestro pueblo Israel como tal y está la historia de todos los demás pueblos. Y siempre en la historia de la humanidad, según la t o r á según la Biblia, según los escritos históricos, está Israel y está lo que pasa fuera de Israel. ¿Mm? Aquí nos muestra, en esta para a l l cómo el Eterno se mueve fuera de Israel. Y lo que nos quiere mostrar es cómo el Eterno defiende a Israel. Si tú estás en un contexto donde estás caminando en la t o r á h y, y nos vamos a equivocar porque somos humanos, vamos a transgredir muchas veces los mandamientos, quiero que sepas algo. El Eterno es tu escudo y es tu protector y nada te tocará, nada te tocará porque Él te va a proteger. Pero voy a decir, Cuando digo esto es porque justamente b i l a m cuando le llegan y le dicen, mira que, que el rey quiere que tú maldigas a este pueblo. Este pueblo que salió de Egipto, ah, y ha hecho lo que ha hecho con los amorreos y con los demás pueblos. Y quiere que tú hagas una maldición sobre ellos. Porque lo que tú bendijeras, Eso va a ser bendito. Y lo que tú maldijeres, eso va a ser maldito. O sea que no estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de un profeta, de un personaje que tenía una autoridad espiritual. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces estamos viendo la historia de un hombre que siempre lo vemos como el villano, ¿ah? Pero también vemos un hombre que es capaz de escuchar la voz del Eterno. Ahora yo te pregunto, si un villano, si un malo, un malhechor, como le podemos decir a este Balaam, es capaz de escuchar la voz del Eterno, yo te pregunto, ¿tú escuchas la voz del Eterno? ¿Mm? Porque uno se dirá, bueno, yo no soy malo. Ah, pero escucho la voz del Eterno. Ah, soy capaz de entender lo que el Eterno quiere hablar a mi vida. O tengo que depender de otras personas. O tengo que depender de un liderazgo. ¿Ah? Eh, hay, hay personas que tienen 15 años de creyente, 30 años de creyente, 7 años de creyente y aún quieren que los líderes oren por ellos. ¿Mm? Aún quieren que los líderes oren por ellos. ¿Qué, q u i e r o decir con esto? No estoy diciendo que sea malo, o ¿eh? Obviamente siempre la, la, oración del liderazgo va a ayudar. Pero obviamente es la oración de la propia persona la que tiene que estar ahí constantemente. Y convencerse de que tienen la palabra y la autoridad que nos ha dado m a s í i a c Yeshua en nuestras vidas. Es algo que debemos convencernos. Es algo que se debe convencer cada persona. ¿Mm? Eso lo vemos al final de esta para s h a á Al final de esta para s h a á vemos que el pueblo de Israel se contaminó con las hijas de Moab. Algo que ya el Eterno le había dicho que no hiciera. a y dónde estaba la palabra de Moshe? ¿Y dónde estaba la palabra de Eleazar? Porque dice que los príncipes de Israel se juntaron con las hijas de Moab. ¿Tenía que acaso venir m o s h e o tenía que acaso venir Eleazar a regañarlo y decirle, mira, vale, ¿qué estás haciendo tú, chico? ¿Acaso la Torah no estaba en el corazón de cada uno de ellos? ¿Acaso la responsabilidad no estaba en, ca en, en cada uno de ellos? ¿Mm? Hay muchos que piensan, bueno, si el rabino no me dice nada, es porque él no está pendiente de mí. ¿Mm? Porque Él no sabe lo que a mí me está aconteciendo. Es porque Él no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Ah? ¿Cuántos han pensado así? ¿Mm? ¿Y acaso no tienes la Torah del Eterno en tu mente y en tu corazón? ¿Acaso no tienes la s Rúa s del Eterno en tu vida? ¿Acaso estás enseguecido en esa situación tan turbia Que hace que sea ciego espiritualmente, porque ese es el problema. Que la situación enturbia nuestra visión. La situación, el pecado que se está viviendo enturbia lo que nosotros responsablemente debemos hacer. Y entonces en un grito, en un ahogo, en un grito de ayuda, Queremos ir al liderazgo cuando nosotros mismos tenemos la autoridad dentro de nuestras vidas. s ¿Sí、s i están conmigo? Entonces, vemos, vemos que el eterno se puede mover tanto en Israel como fuera de Israel. Y lo estamos viendo en esta situación. Ahora, ¿A quién están usando? Justamente a un profeta que conoce al Elohim de Israel. Y Balak dice nuestro sabio de bendita memoria que él también era brujo. Y que él sabía que si maldecía a Israel les iba a ir mal. ¿Mm? Eh, escuchamos por ahí muchas veces que dicen, no, mira, eso hay que hacerle, o, o、eh, yo lo he escuchado por lo menos en el metro muchas veces, ¿no? Y algunas personas que practican este tipo de, de c h i c e r í a s o de cosas,、eh, o santerías, que es lo más común, ah, no, es que eso hay que hacerles un trabajito. ¿Mm? o sea, u s t e d e s h a n e s c u c h a d o eso? ¿Sí? Dicen, no, que esto hay que h a c e r l e un trabajito. ¿Ah? Y yo he escuchado también que esos trabajitos c u e s t a n bastante. Dice, no, para eso para que resulte te tiene que dar algo que le cueste, que le duela. A veces un carro, hasta un apartamento he escuchado. De, de lo que están、eh, pidiendo. ¿ah? Que, que duela. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitan un sacrificio. Necesita que la persona dé algo que le duela. ¿Mm? Ah, pero cuando es para el eterno, no, yo doy poquitico, lo que no me duela, a ¿sí? Resulta que este tipo de cosas las sabía Balak, y Balak decía, bueno, vamos a maldecir a este pueblo. Y maldiciendo a este pueblo, entonces nosotros vamos a poder gobernar sobre ellos, los vamos a vencer, los vamos a derrotar, ¿ah? ¿sí? Ese es el pensamiento de Balak. El destructor, porque quería destruir a Israel. ¿ah? y le ofreció mucho billete a este profeta. Le podemos decir hombre del eterno, según lo que hemos hablado. ¿Quién es, quién es un, q u é es una persona del eterno? Ah, porque tenemos el concepto que una persona del eterno es una persona que puede hablar con él. ¿O no? Yo, yo quiero confrontar esos pensamientos ahorita. Porque podemos decir que una persona del Eterno es una persona que puede hablar con el Eterno y sabe lo que el Eterno le dice a su vida. Entonces podemos decir que es una persona del Eterno. ¿Ah? ¿No? ¿Por qué no? Exacto, hasta la burra le hizo hablar, claro que sí. Pero a nosotros más de una vez no nos puede hablar una burra. O no, a ustedes no les ha pasado. Que han estado en una situación y usted va empecinado ahí ra ra ra ra hasta que viene una persona que usted ni conoce y le dice, mira chico esto, pa. ¿Ah? ¿Sí? A lo mejor no tenía la oreja tan larga, pero, pero le habló. ¿Ah? Entonces podemos decir que este hombre, es que, es que yo quiero, yo quiero que llegemos u a ese contexto, ¿no? Porque, Pensamos que Balaam es el malo y todo lo más, pero a Balaam Dios le hablaba. Y él hablaba con Dios. Y dice la palabra que Balaam quería hacer la voluntad de Dios. Él decía, lo que el eterno me diga a mí que yo diga, eso haré. ¿Es correcto o no es correcto? Ajá.、Ah, Aja, a ese punto, a ese punto voy, a ese y nosotros no lo hacemos a veces. Pregunto. ¿Acaso nosotros no conocemos el que el Eterno es poderoso? ¿Y cuántas veces usamos ese poder para otras cosas? Ah, para cosas personales. Para cosas personales. No, Eterno, es que yo quiero esa casa. Y resulta que en esa casa vive una familia, ¿qué les ha quitado la... La casa de esa familia, c h i c o No, que yo quiero ese carro. Ay, ese carro no le pertenece a lo más e a una persona que trabajó muchos años por tener ese carro. o ¿Mm? Porque son intereses personales. Entonces queremos usar las cosas que el Eterno, el conocimiento del Eterno para cosas personales. ¿Sí están conmigo? Entonces vamos a este punto. Quiere decir que Él conociendo al Eterno usaba Las cosas, el conocimiento para cosas personales. Ah? Manipulado. Exactamente, manipulaba. Para cosas personales. Entonces, aquí vemos un liderazgo. Aquí es que yo quiero ver. Sin herir susceptibilidades, por supuesto. Pero la Torah nos habla, nos dice y nos muestra. Porque entonces hay autoridades de las cuales estaba hablando en un principio. Que usan el conocimiento para intereses personales. Que es lo que nos muestra justamente Balaam. Es lo que nos muestra justamente Bilam. Que usa el conocimiento del mundo espiritual para cosas personales. Tanto es así que Balak le ofrece muchas riquezas a Balaam. Y ya el eterno en la primera oportunidad, ya el eterno le dijo, no, No. No. No. Y ahí el mismo Balaam dijo, no, mira, no puedo ir. Ah, no puedo ir. Entonces la segunda vez, Balak viene y manda unos emisarios mucho más importantes y con mucho más presentes. Ah. Entonces Balaam, aún en la parte espiritual, porque vemos, si vemos, hasta ahí Balaam va bien. O no. ¿Va bien o no va bien? Va bien. Entonces, ¿dónde está lo malo de Balán? ¿Dónde está lo malo de Balán? Ah, bueno, porque entonces le vamos a ver el talón de Aquiles. Vamos a ver por dónde es que flaquea. Por dónde es que flaquea, porque resulta que cuando vienen la segunda vez, vienen con más dinero. ¿Y qué dice él? Espiritualmente dice, ni aunque Balak me diera una casa llena de oro y de plata, yo voy a d e s o d e c e r a lo que me diga el Eterno. Oye, ese es un hombre de Dios o no? Ese no es un hombre de Dios, ¿ah? Que dice algo así. Claro que sí, porque lo hemos escuchado, porque lo hemos visto, ¿ah? Mas sin embargo dice, pero pueden quedarse, a ver qué me dice el Eterno hoy, ¿ah? Ahí está, ahí está tirando una seña ahí, como los bueybolistas saben, ¿no? Cha, cha, cha, cha. Ah, le dice, aunque me ofrezco una casa llena de oro y de plata, yo no voy a cambiar lo que le te di. Le t e r n o le ha dicho que no, pero quédese aquí esta noche para ver qué me dice el Eterno. Ah. Entonces vemos que aquí hay una lucha de intereses donde el Eterno tiene que trabajar Y donde empieza el enredo de los que estudiaron la p a r a s h a digo el enredo, porque bueno, ¿y cómo es esto que el Eterno le dice no, pero después le dice ven? Ah, porque ustedes leen la p a r a s h a y le dicen no, bueno ve. Ustedes no se han preguntado eso. Si el Eterno dice no es no. Ah, y el Eterno a ti no te ha dicho no y tú has seguido insistiendo en una situación. ¿Y acaso tú vas a cambiar la voluntad del Eterno? No, por supuesto que no. Cuando nosotros leemos en Devarín las maldiciones y las bendiciones, es porque justamente el hombre dispone del albedrío propio. Todos tenemos albedrío propio. ¿Cuántos tienen albedrío propio? Amén. Exactamente. Pero nosotros tenemos el albedrío propio para escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre tener la Torah y no tener la Torah. Nosotros tenemos el poder para elegir. Pero en lo que usted haga la elección entra dentro de la voluntad del Eterno. La elección está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando nosotros actuamos entramos dentro de la voluntad del Eterno. ¿Por q u e Sea para bien o sea para mal. El Eterno va a cumplir su voluntad en tu vida. Así usted coge el camino del bien. O así usted escoge el camino del mal. Usted no lo va a cambiar. El hombre se crea autosuficiente, poderoso, decir yo rijo mi propio camino. Podemos decir eso delante del creador de los cielos y la tierra. ¿Ah? Podemos decir eso. La mente humana es muy soberbia, como lo dice El libro de Proverbios y el libro de e c l e s i a s t e s Entonces vemos que el hombre tiene un a l b e d r i o propio y vemos a Balaam que empieza a luchar, decir,、sí, bueno, el Eterno me dijo que no, pero oye, esos reales como que me, me llaman la atención. ¿ah? Se pudiese hacer como algo. ¿Ah? No, que, que, que el, el líder De, de, de, de una nación, maldigo Israel. Oye, pero nos está ofreciendo un terrenito para construir nuestra iglesia, nuestra congregación. Yo creo que podemos apoyar. ¿Mm? Yo creo que podemos estar allí. ¿Mm? Intereses, intereses personales, intereses que hacen que el mundo espiritual se quiera Aprovechar de intereses personales. ¿Ah? Si el Eterno dice no, es no. Y aunque tú quieras ir en contra o decir una maldición o actuar en una maldición, el Eterno en su voluntad lo va a transformar en una bendición. Y es lo que vemos con la vida de Balaam. ¿Ah? Cuando nosotros vemos que Él ya, e、eh, l Eterno le dice, bueno, ve c h i c o pero eso sí, lo que yo te diga, eso vas a decir. Ah? Bueno,、pues, justamente, Él, Él iba, Él iba. ¿Cuál es el propósito del Eterno? Porque vemos que en el, en el,、eh, en la segunda vez que Él va, el Eterno le dice, bueno, si te vinieron a buscar, ve con ellos. Y a la mañana siguiente Él prepara el asna, c h a c h a c h a ta, ta, y cuando emprendió el camino dice que el Eterno se enfureció. Ahora usted, si estudió la para s h a se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso que el Eterno en la noche le dice que vaya? Y después en la mañana cuando Él prepara el asna, el Eterno se enfurece. Usted no se ha preguntado eso. ¿Y qué respuesta había? Ajá, sí, pero igualito, el Eterno, el Eterno le dijo, bueno ve, Pero igualito en la mañana se puso bravo. Ahí dice que el Eterno, la ira del Eterno estuvo sobre, sobre esa situación. Ah. Y prácticamente desviaba a, a esta mula para que se fuera por, por el campo, en vez de ir por el camino. Ahora, e、eh, eso puede ser un Midrashín. Eso puede ser un Midrash muy profundo. ¿Por qué? Porque justamente nos habla de que Eh, iba por el campo, o sea, iba libre. ¿Mm? ¿Quién era Balaam? Un hombre que no tenía t o r á Sabía quién era Dios, pero no tenía t o r á porque la t o r á solamente el Eterno se la había dado al pueblo de Israel. Y la t o r á es el camino para poder conocer realmente lo que quiere el Eterno en nuestras vidas. La t o r á es el camino por el cual nosotros somos transformados según lo que el Eterno quiere en nuestras vidas. Entonces no podemos decir, no podemos decir que conocemos a Dios e ignoramos la t o r á Porque si nosotros decimos que ignoramos la t o r á no estamos conociendo a Dios del todo. Estamos conociendo que hay un Todo Poderoso, que hace milagros, que hace muchas cosas, mas no conocemos cómo Él procede y qué es lo que Quiere Él hacer en nuestras vidas. ¿Sí están conmigo? Entonces vemos que Balaam es un hombre que conoce a Dios. Aquí vamos avanzando. Entonces podemos decir que es un hombre que conoce a Dios, mas no conoce la voluntad de Dios para transformar su vida. ¿Sí? Entonces aquí quiero que nos veamos reflejados nosotros. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿O también conocemos lo que Él quiere en nuestras vidas? Porque muchos se preguntan, se levantan en la mañana, Ta, ta, ta. Bueno, los que hacen el modianí, papá, se levantan, van para el baño, se ven al espejo. Y muchos ni siquiera le dan g r a c i a al Eterno. Oye, mira que guapura hay aquí enfrente. Mira lo que el Eterno en su creación hizo. ¿Ah? Muchos dicen, ¿y qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Ah? Yo, yo no sé cómo voy a actuar hoy. Yo, yo no sé qué es lo que quiere Dios en mi vida. ¿Cuántos aún el sol de hoy hacen esa pregunta? ¿Mm? Oye, p e r o es que yo no sé si, ni siquiera si soy judío. ¿Ah? Porque no sé, tengo, tengo cara como prehispánica y no sé, pienso que los judíos todos son, no son sé, blanquitos, catiritos. Mire, si usted viera la diversidad que hay en nuestro pueblo Israel, hay colores, multicolores, ¿ah? De todo tipo. Porque la palabra del Eterno se expandió para los cuatro confines de la tierra. ¿Mm? Y muchos aún hoy se preguntan, pero será verdad que yo soy de Israel? ¿Mm? ¿Qué será lo que quiere Dios conmigo? Y entonces dan un paso adelante y dan un paso atrás. Entonces un día postean, el Shabbat es lo más maravilloso del mundo. Mira, el pan, el vino, todo es una bendición. Y de repente usted lo ve otro Shabbat, que está en un parque, está disfrutando y se olvida, pero lo postea. Lo anuncia. ¿Qué, ¿Qué están mostrando allí? ¿Dónde está la identidad? ¿Cuál es el propósito? Tenemos realmente un propósito. Hay muchas personas que aún se preguntan cuál es el propósito en su vida. ¿Saben por qué hay una persona Que no sabe cuál es el propósito del Eterno en su vida, aún conociendo a Dios. Porque es simplemente una persona ignorante de la Torah. Ignorante del conocimiento que el Eterno nos dio en su Torah. Porque es el camino, es la verdad, es la vida. La Torah viva en m a s h i a c es la que nos lleva directo al Padre. Dicen nuestros sabios que justamente la Torah son barandas. ¿Mm? Creo que l a revés, una vez estuvo dando una clase sobre eso. Imagínense usted un puente colgante. Ah, usted sabe que los puentes colgantes, así como los de las películas, son tablitas, papá, con cuerdas. Y tiene c u e r d a a los lados. Y usted ha visto que los protagonistas se montan y se balancean ra, ra para allá y para acá. Ah, pero se agarran de las cuerdas. Ahora i m a g i n a e s e momento que las cuerdas de los lados no están. Y solamente están las tablas de abajo. Será como un gato. Y está ahí, cha, tablita por tablita y agarrándose. ¿ah? Bueno, justamente el camino que nos lleva al Padre tiene unas barandas. Y esas barandas son la t o r á Y justamente Balaam va, va con su asna, raja r a a y de repente, pum, la asna se va por cam, campo abierto. ¿Mm? ¿Campo abierto significa sin Torah? Pues no hay camino. Va campo abierto, cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Pero él, pum pum pum, pum! no vamos no por camino, pa pa pa, pa. Y va por el camino, la asna. Y la asna ve lo que él no ve. ¿Mmm? Y dice que la asna, Lo aprisiona contra? Contra la baranda. ¿Contra quién lo está aprisionando? ¿Y qué es la baranda? La palabra. Lo está aprisionando contra la palabra. ¿Mm? Cuando tú eres aprisionado contra la palabra, cuando eres confrontado contra la palabra, el eterno abre tu visión espiritual. El Eterno abre tus ojos espirituales. Y entonces ahí pudo ver el ángel del Eterno con la espada desenvainada. ¿Mm? Dice la palabra que Balaam le dio cuántas veces a la, a la mula? Tres veces. Tres veces. Tres veces, ¿Tres veces le, le, le dio duro, incluso hasta al ángel. Bueno, imagínense. La burra le habló, le dijo, me pegaste tres veces. Y no con todo eso, el ángel también le habla y dice, ¿y por qué tú le pegas tres veces? ¿ah? Porque tres tiene un significado espiritual muy profundo. Tres es confirmación. Cada vez que usted vea tres en la t o r á es confirmación del Eterno. Es, confir es una palabra de confirmación, que lo que estoy haciendo lo estoy confirmando. ¿Mm? Es más,、eh, si usted Eh, se cae en un hueco una vez, en un hueco que usted camina una calle transitada. ¿Mm? Si usted se cae la primera vez por ese hueco que está en el mismo lugar, en el mismo sitio, o, o los que manejan. Yo creo que los que manejamos tenemos varios mapas mentales. Los mapas mentales de, la, de los edificios, los cruces, las calles y de los huecos. Porque nos aprendemos los huecos, ¿verdad? A Los que manejamos.、Pues、cuando vienen las reparaciones d e tren delantero, oye, no, tengo que r c o r d a r m e Yo sé que en la esquina tal, tal, tal, a tanta distancia, hay un hueco. Entonces ahí yo me voy arrimando y ahí yo sé que voy a pasar el hueco. Lo esquivo. ¿verdad? Todos los que manejan le pasa eso, ¿no? Bueno, justamente la persona que cae en un hueco la primera vez, bueno, puede ser un accidente. La segunda vez, bueno, tenía conocimiento, pero cayó, se le puede pasar. La tercera vez está confirmando que quiere caer en ese hueco. Claro, ya está confirmando, diciendo, bueno, ya yo tenía conocimiento. Ahora sí, me caí porque quise, pues. ¿Ah? Porque, porque es así. Entonces, tenemos que el tres es confirmación. Ahora, cuando nosotros vemos que Bilan es confrontado, confrontado con la palabra. El eterno habla de su visión espiritual. A través de alguien también. La visión espiritual puede ser de algo. En este caso, b i l á n fue de una burra que le habló. Y tanto es así que él ni siquiera se sorprendió. Él siguió la conversa. <ríe> él siguió la conversa. Bueno, pero ¿qué te d i c e yo? Bueno chica, que si tuviera una espada tu hubieses matado aquí mismo. Oye, pero si yo te he cargado toda la vida y, y u n a conversa pues, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando usted está sumergido, cuando usted está sumergido, cuando estamos sumergidos en una situación que va contraria a los caminos del Eterno, ¿ah? Ese tipo de cosas no nos sorprende. n Estamos tan, tan, tan cegados en ese momento. q u e pasa algo sorprendente y no lo vemos? ¿Ah? Más bien nos enredamos en esa situación. ¿Por qué? Porque nos volvemos burros. Porque nada más un burro puede hablar con otro burro. Creo yo, ¿no? ¿Ah? <ríe> a lo mejor eso es lo que nos está enseñando la t o r á Nada más un burro le puede hablar a otro burro. ¿Ah? Nos volvemos burros. Entonces, cuando abre su visión espiritual y ve al ángel, y aquí es donde yo quiero centralizar también la enseñanza, Es porque así sería de poderosa la bendición o maldición que puede decir este hombre que el ángel del eterno es el que se le enfrenta. Y yo quiero decirte una palabra hoy. Yo quiero decirte que el eterno te ha escogido a ti. Que el Eterno te ha dado una promesa a ti de protección. Que el Eterno es tu escudo y él prospera tus caminos. Y que cualquier persona, cualquier ejército que quiera acampar contra tuyo, el ángel del Eterno con su espada desenvainada te va a proteger. Entonces muchas veces vemos en las paralla s anteriores cómo es la vida dentro de Israel. Pero aquí estamos viendo cómo es la protección del Eterno fuera de Israel. Y de qué el Eterno estaba protegiendo a nuestro pueblo Israel. Así que cuando oigamos muchas veces, mira que van a lanzar 200 proyectiles contra Eres Israel. El Eterno va a estar protegiéndolo. Con su ángel y su espada desenvainada. Protegiendo a nuestro pueblo Israel. Así también el Eterno nos protege a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Cuando empieza a decir Cuando ya después de todo esto y, y el ángel del eterno, porque el ángel del eterno era así como que, oye, estás está, está haciendo un camino errado delante de mí. Vemos eso. a h Cuando se enfrenta con, con Balaam. Y Balaam le dice, bueno, sí, perdón, estaba actuando mal.、Eh, d i s c ú l p a m e Y me imagino que le pidió disculpas también a la burra. Ah, porque era la burra de toda la vida, que lo había llevado para arriba y para abajo. ¿Mm? Y sin embargo q u é le dijo el ángel, bueno ve. <ríe> no ve, no lo, lo ambiguo de la historia. Bueno que el eterno se le enfrente igual bueno ve. ¿Por qué? Porque el eterno tiene un propósito. Que no es solamente hablarle a la vida de Balaam. Sino que el eterno se quiere mostrar a todos los que están alrededor de él. Para que el eterno sea glorificado. No, no piense muchas veces que cuando usted está En una situación adversa es solamente por usted. El Eterno en su gran sabiduría permite situaciones en su vida que sean afectadas en su vida para usted afectar a los que están alrededor. ¿Mm? Para los que les gusta estudiar un poco de Kabbalah, sabe que hay una causa y un efecto. Hay una causa de que cuando usted piensa que el Eterno está haciendo una situación en su vida, es porque el Eterno también está trastocando la vida de muchos que están alrededor de usted. Y justamente esto que está pasando con Balaam es para trastocar lo que está pasando alrededor de él. Y para que la gloria del Eterno se manifieste. ¿Mm? En la primera, en la primera,、eh, bendición o maldición que quería decir Balaam, el Eterno puso palabras en su boca y el Eterno simplemente le dice, ¿cómo voy a maldecir a quien el e e t r Wow. Ahí le está diciendo, ¿cómo voy a poder hacer eso? Ah, porque el eterno le dice, no, porque ese pueblo es bendición, tú no lo puedes maldecir. Ese pueblo es intocable. Wow, mire, cuando uno lee eso, uno cuando se levanta en la mañana, no puede decir, ay, q u é será de mí hoy. Y, y q u é me pasará a mí hoy, no. Aquí hay una bendición. El Eterno es tu bendición. Tú eres la bendición del Eterno. Tú eres la niña de sus ojos y nada te podrá tocar ni nada te podrá dañar. Haru Hashem. Y vemos que si el Eterno no ha execrado y no ha maldecido a este pueblo, ¿cómo voy a ser yo capaz de hacerlo? Y Balak se molesta y dice, bueno, pero si yo te traigo para que tú maldigas este pueblo y ahora lo estás como bendiciendo. ¿Cómo es eso? Ah, aquí vemos que en, en esta parte, Balak lo lleva para que pueda ver casi superficialmente al pueblo de Israel. Casi a Ras. Dice que lo lleva a un lugar que se veía el pueblo, a Ras. O sea, así como si usted lo, así como yo lo estoy viendo a usted, así. ¿Ok? Y Balak dice, bueno, si lo estás viendo, a lo mejor debe ser que se asustó, porque los vio así, de frente así, muy cerca, en gran multitud, se asustó. Mira, vente, vamos para otro sitio. Te voy a llevar a un sitio que nada más va a ver un pedacito del pueblo. Y yo creo que ahí sí va a decir la maldición, ¿ah? Y lo lleva la segunda vez, hacen los siete sacrificios, ¿ah? Siete sacrificios, ¿eh? hasta cabalístico era, era Balak, ¿no? Siete sacrificios. Y la segunda vez dice que el pueblo de Israel, ustedes saben la historia de Israel desde que salió de Egipto, ¿Mm? y no era muy buena. Habían desobedecido, habían hablado mal en contra del Eterno, habían hablado mal en contra de Moshe, el Eterno los había castigado durante 40 años dando vuelta, ¿Ah? Ya este era el año no sé, treinta y algo. Treinta y siete exactamente, ¿ah? Y ya tenían tiempo ahí. O sea, era el pueblo de Dios. Pero también tenían su rabo de paja, como dice por ahí. ¿ah? Pero el Eterno cuando resuelve algo lo resuelve puertas adentro. Escúcheme bien. Cuando el Eterno resuelve algo lo resuelve puertas adentro. ¿ah? Porque si usted tiene un hijo y usted sabe cómo se comporta ese hijo, Usted no va a venir y va a permitir que otro lo regañe por usted. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Ah? Usted mismo resuelve ese problema. Ajá. Entonces, vemos que, en la segunda vez, la bendición está sobre Israel. ¿Y qué es lo que dice el Eterno? El Eterno dice que no ha visto iniquidad en Jacob. ¡Wow! Y dice que no ha visto maldad en Israel. Y si, y si vemos la historia de cuando ellos hablaron mal, de cuando se portaron mal, y el Eterno le dijo a Moche, ¿sabes qué? Vamos a, a todo este pueblo y yo voy a h a c e r un pueblo nuevo contigo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el Eterno ahorita sale a defenderlo cuando este pueblo se había portado mal? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vemos la historia del rey, el primer rey de Israel, el rey Saúl, Ah, un hombre que le importaba más su beneficio, lo que hablaran de él. Mas el eterno quería un rey que fuera acorde al corazón, a su corazón. Porque Saúl cuando cometió el pecado no le importó el eterno, le importó es lo que dijera la gente. A él le importó era, mira, vente, Shmuel, haz los sacrificios para que todos los ancianos Del pueblo vean que tú estás conmigo y que Dios está conmigo. Porque a Saúl le interesaba era lo que dijera la gente. Y cuando vemos David, que es ungido como rey, cuando vemos la trayectoria de David, cuando vemos el pecado de David, ¿ah? el pecado con la mujer de Usía y con todo lo que había pasado, b e t s a b é exactamente. Y justamente cuando n a t á n el profeta, lo enfrenta y le da, le da esta, este midrashim de la, de, de la oveja, que una persona tenía una sola oveja y le quitan. Bueno, esa persona tiene que morir. Bueno, tú hiciste eso. Le quitaste la única mujer, ¿ah? Y lo mandaste a matar. ¿Y qué hizo David en ese momento? En ese momento él no dijo, vente n a t á n vamos a ofrecer s a c r i f i c i o Para que vea el pueblo que el Eterno está conmigo. No, en ese momento Él mismo se arrodilló y dijo, libre el Eterno que aparte Su Santo Espíritu de mi vida. Wow. Wow, qué tremendo eso. Que si nosotros cometemos un error no pensemos en los que están alrededor, pensemos en el Eterno y que Su gracia sea quitada de nuestra vida. Eso es estar acorde al corazón del Eterno. Y cuando vemos esto, Vemos que cuando Shlomo le pide sabiduría al Eterno, el Eterno le dice, ya después que David ha muerto, le dice, yo quiero que tú levantes el templo y yo te voy a bendecir. Y yo te voy a bendecir por amor a tu padre David que fue intachable en todo. Wow. Y sabemos todo lo que había hecho David. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, quiero decirles algo que a través de m a c í a s Yeshua pasa en nuestras vidas. Que lo que tal vez nosotros podamos juzgar como maldición, el Eterno cuando nos perdona, se olvida de nuestros pecados, se olvida de nuestras iniquidades y nos levanta. Unge nuestra cabeza y nos levanta, nos levanta y nos levanta. Porque el eterno es grande y es poderoso. ¿Mm? Entonces después de decir esta bendición, oye, no, no hay ni maldad en Israel. Entonces Balaz se vuelve a poner bravo. No, no, no, no, no. ¿Cómo va a hacer, chicos?、Ah, Vente, vamos para otro sitio. A lo mejor en este sitio sí. Entonces dice que lo lleva a la cumbre del Monte Peor. ¿Mm? Entonces lo pone ahí. En la cumbre. Y en la cumbre puede divisar todo el desierto. Cuando dice todo el desierto, es todo nuestro pasado. Porque las personas que muchas veces van a querer decir maldiciones en contra de ti, o en contra de mí, o en contra de cualquier persona, va a mirar nuestro pasado. Va a mirarnos a nosotros y va a mirar nuestro pasado. Por ahí todo ese desierto recorrió Israel. ¿Ah? Por todo ese desierto pecó Israel. Ah. Muchos van a querer decir tu pasado para decirte maldiciones. ¿Y qué pasa aquí? ¿Mm? Dice que cuando contempla, contempla, es maravilloso, de verdad, es maravilloso. Hasta el sol de hoy, en cada sinagoga, en cualquier lugar del globo terráqueo, en cualquier lugar del mundo, hasta el día de hoy se dice el Matobú. Una bendición para el pueblo de Israel, dicho por este profeta. ¿Mm? Cuán agradables son tus tiendas, Jacob. nos ¿Ah? dice que, que la bendición, la admiración, admiración sobre Israel. Porque Balaam cuando se puso en ese monte y vio al pueblo de Israel ordenadamente, tribu por tribu, el Mishkan, Y todo el fondo era el desierto. Y vio lo maravilloso. Se sorprendió. Admiró el pueblo de Israel. Ah. ¿Por qué? Porque el Eterno pone una gracia en tu vida. Es la gracia del Eterno que te embellece. Porque Él corona tu vida. Él te corona de misericordia. Y más aún, admirar las tiendas, admirar a Israel, culmina esta tercera vez con, los que te bendigan serán bendecidos. Y serán maldecidos los que te maldigan. o ¿Okay? k Cuando Balaam le da tres veces al Asna, El Eterno le hace decir tres veces la bendición para Israel. Porque el Eterno está confirmando. ¿Es correcto? El Eterno está confirmando. ¿Y cómo lo vemos en esta p a r a s h a también? Como está culminando la p a r a s h a justamente. La p a r a s h a culmina con el pueblo de Israel. Dice nuestro n sabio s s de bendita memoria que, bueno, ya la tercera vez Balak aplaudió así como que con, con rabia diciendo, bueno chicos, aquí no hay nada que hacer. Esta gente está con el Eterno y no hay nada que hacer. Pero Balak aún insistía y dijo, mira, te voy a decir qué va a pasar con tu pueblo y con el pueblo de Israel. Y vemos las profecías tremendas de aquí. h a b l a prácticamente del rey David. h a b l a del Mashiach. Nacerá una estrella de Israel que estará por toda la tierra. Está hablando del m a s í a s h a b l a del Rey David, que gobernará sobre todas las naciones, sobre todos ellos. ¿Mm? Habla sobre n a b u c o d o s o r también. Nos habla sobre ellos. Y cómo el pueblo de Israel también iba a sobreponerse ante eso. Porque es el eterno el que está con el pueblo de Israel. Sin embargo, dicen nuestros sabios de bendita memoria que Balaam era un hombre astuto. Y él buscó y buscó, p a h ese hombre quería los reales. No me puedo perder los reales porque Balá le dijo, como no hay maldición, pues no hay chiquriqui chiqui. ¿Ah? No hay. Pero entonces dicen nuestros sabios que él,、eh, prácticamente confabuló con, con el rey y expusieron a las mujeres de su pueblo ante el pueblo de Israel y el pueblo de Israel cayó. Tanto es así que lo vemos unos tres capítulos más adelante como es la muerte de Balaán a causa de esto. Y vemos que el pueblo de Israel cae y se juntan con las mujeres de, con las hijas de Moab. Ahora, el problema no es que s e juntes con las hijas de Moab. Porque el Eterno cuando,、eh, él dice, En sus mandamientos no te va s a juntar con las hijas de Moab. Es por qué? porque te van a volver a la idolatría. Y tus hijos se van a pervertir en la idolatría. ¿Por qué? Porque la mujer influye en la vida del hombre. Así que si el esposo no ora, ¿de quién es la culpa? No, la culpa es de él porque no está orando. e、eh, i e ustedes son rápidos para hablar, ¿no? Ah, lo primero que p e z ó es culpa e la... No, es culpa suya porque usted no se para t e m p r a n o para orar. Ah, la mujer que me d i s t e ¿verdad? La mujer que me d i s t e Pero sí, la responsabilidad también es de la esposa. Ah, es una r e s p o n s t a ¿Por qué? Pues dicen, no, ¿cuál es la competencia? Bueno, ¿por qué i es la responsabilidad? ¿Es del hombre o es de la mujer? Bueno, no, de los dos, porque son una sola carne. ¿Y cómo lo vas a dividir? Ah, si eres vivo. Para una cosa lo divides y para otra cosa lo juntas. ¿Ah? Para recibir las bendiciones sí. Para recibir la culpa no. ¿Ah? Entonces, cuando vemos esto, vemos porque el pueblo de Israel, los príncipes sobre todo, imagínense, los príncipes pecan En estar con esas mujeres y empiezan un problema de idolatría. ¿Okay? Aquí nos habla sobre que、eh, los príncipes、eh, influenciados por estas mujeres de Moab, por las hijas de Moab, hacían sacrificios a los dioses a Baal Peor. ¿Se acuerdan del monte que acabamos de hablar, no? Peor. Era el peor de los montes. <ríe> Dice Baal Peor. Eh, estuve investigando un poco que justamente ese Baal peor, que es justamente la palabra Baal, significa como culto, como、eh, una forma de hacer un tipo de, de servicio, sacrificios también, ok. Pero dice que es un culto de desvestirse. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, ya estamos terminando. No sé cómo e l rabino. Ya estamos terminando y... Como dice Esteban, se extiende un poquito más. Yo no quiero terminar sin decir esto que es muy importante. Dice aquí la palabra que va al peor, ok, cuando estuve investigando, es justamente un culto de desvestirse. Dice que se desvestían, hacían unos rituales de idolatría y terminaban defecando desnudos. Ok, esa era una de las formas en que Hacían este tipo de sacrificios a, a este Baal peor.、Eh, muchas idolatrías tal vez por el tiempo fueron quitándose, pero igualito siempre terminar era defecando desnudos frente a los ídolos.、Okay. Ahora, dice que se desvestían. Y ahí es el punto donde yo quiero centrarme. ¿Por qué? Porque justamente el hombre Cuando peca, Adán y Eva, ¿qué se sienten? Desnudos. Y el Eterno tuvo que hacer un sacrificio y ponerle ropa, cueros de animales, ¿no? Para tapar su desnudez. ¿Qué nos implica esto? Que justamente dentro de la desnudez del hombre, el Eterno nos ha dado algo con que cubrirnos. Y eso se llama la t o r a La t o r á es lo que nos cubre. La t o r á es el manto del Eterno. Es lo que nos protege. Es lo que nos pone como pueblo santo, sacerdocio, real sacerdocio del Eterno. ¿Mm? Vemos que el Cohen Gadol eran sus vestiduras. Las vestiduras del pueblo de Israel es la t o r á Y justamente se entregan a estos dioses para desvestirse, o sea quitarse la Torah e irse a dioses paganos. Cuando se juntan con una persona que no es creyente y sabe que está en idolatría, usted va a desvestirse. Usted se está quitando el traje de la Torah y va a caer en la idolatría. Si usted quiere casarse, cásese con una persona que esté vestida. <risa> que esté vestida de la t o r á a h Que esté vestida de la t o r á Y justamente quiero tocar este tema porque debemos entender Que nosotros no estamos desnudos. Que el Eterno nos ha dado su Torah y nos ha envuelto. Más aún, más aún, todos los que no teníamos las promesas de Israel, todos los que estábamos fuera en maldición, todos los que estábamos desnudos caminando por el mundo, a través de la gracia de Mashiach Yeshua nos envolvió, nos dio sus ropajes. Nos alimenta. Usted no ve cuando el hijo pródigo regresa. ¿Qué es lo primero que hace el padre? Le pone su anillo real y le manda que le coloquen. t o r á t o r á Que se vista de t o r á Que se vista de la palabra del eterno. El eterno quiere revestirnos. Entonces nosotros no podemos salir, ¿cómo podemos salir desnudo? Cuando no nos alimentamos de la Torah. Cuando no buscamos la Torah. Así que si usted sabe de su casa sin haber leído un poco de Torah, usted está saliendo desnudo. Por eso dice la palabra, yo meditaré en tu palabra de día y de noche al acostarme y al levantarme. ¿Mm? Y así tiene que ser nuestra vida. Entonces, lo que puede ser maldición, Lo que pudiese ser maldición en nuestra vida. El Eterno nos viste, nos reviste, nos protege. ¿Por qué ¿Usted p o r cree cuando dice, h a s h e m Hagem? El Eterno es nuestro escudo. ¿Esto escudo nuestro escudo? La palabra del Eterno es tu escudo. Y es lo que te va a proteger. La palabra del Eterno es lo que te va a proteger. La palabra del Eterno es lo que te va a revestir de gloria y esplendor. Si nosotros somos Koanim, debemos revestirnos y debemos vestirnos como Koanim. Y estoy hablando de una, una metáfora espiritual. Nosotros debemos tener Torah en nuestras vidas. Debemos vivir la Torah en nuestras vidas. No crea que solamente es un conocimiento. Oye, bueno, sí, yo creo que a mí, cuando usted va a comprarse una ropa, usted dice, bueno, yo soy talla, no voy a decir la talla para no delatarme, pero hay, o soy talla tal. Ya usted sabe que va con la mente, que va con la talla tal. ¿Mm? Pero usted se lo tiene que probar. Pues hay unas talla s que son medio, que usted está ahí pero no entra. O a lo mejor queda sobrando. ¿ah? sobre todo las mujeres. Ay, no, que tengo que probármela bien. Los, los, los, esposos que han ido con s u e s p o s a que e l l a s compran rápido, ¿verdad? Ellas entran a la tienda y salen de una vida con la ropa, ¿no? Que se queden esperando un buen rato para ver si les queda. Pues se ven hasta el último detalle. Y la pregunta más peligrosa que p u e d a haber, ¿y cómo queda? Entonces, ahí está la pregunta. No, no, eso te queda chévere. Pero mira, me, me queda como apretado. Bueno, vaya a decir sí un poquito. No, no digan a d a Diga no, sí, l e queda bien. Pues entonces se va a probar tres o cuatro vestidos m á s n o Entonces, cuando pasa eso, no es solamente el conocimiento. Usted se lo tiene que probar. Entonces, no es solamente que usted tenga un conocimiento de la palabra. Usted la tiene que vivir. Usted se la tiene que poner. La tiene que poner en práctica. Esa es la Torah. A veces dicen, bueno, ¿qué es ser judío? Y con esto ya estoy terminando. ¿Qué es ser judío? Y uno ve en el internet y uno ve personas que c o n o c e por allí y empiezan a decir, no chicos, aquí hay un poco de gente loca que se ponen unos flecos largos y se creen judíos, ah, y se ponen un asquipo y, y entonces van con los s i sí, cargando bolsas en chaval y haciendo cosas inadecuadas, porque les falta conocimiento justamente de la t o r á Pero entonces también está el otro que dice, bueno, pero, pero, mira mi, mi en el judaísmo, en el mismo Israel, c h i c o ah, en el mismo Israel hay hombres y mujeres que, que comen cochino, ah, que mezclan la carne con, con la leche, van en c h o r van en, van en bermudas para la s i n a g o g a de vez en cuando van en s h a b a l libre, mayormente no, hm. ¿Mm? Que nadie te quite tu judaísmo. Porque tú estás cumpliendo la palabra del Eterno. Es preferible, y un pensamiento personal: es preferible errar, errar, buscando la verdad. Que errar teniendo la verdad. Es preferible. Porque el Eterno te va a ir mostrando el camino. Porque tú lo deseas. Tú y yo estamos aquí por un propósito. Porque estamos buscando una verdad. Estamos buscando un camino. Y el Eterno nos l o ha mostrado. ¿Mm? Y seguimos aprendiendo. El judaísmo no es una cuestión como nos enseñaron que es el cristianismo. a c é p t a t e y ya pune, estás aquí de este lado. No, Señor. El judaísmo es algo que usted vive día a día. Paso a paso. Semana a semana. Shabbat tras Shabbat. Mes tras mes. Fiesta tras fiesta. Y año tras año. Eso es el judaísmo. ¿Para qué? Para que usted esté amarrado, aferrado a ese judaísmo el resto de su vida. Usted ha entrado, usted y yo hemos entrado por la gracia de m a c í a s Yeshua. No la bote por la ventana. No la desperdicie. No la cambie por tratar de imitar al ortodoxismo judío. No lo cambie. Nunca deje que le quiten a Mashiach Yeshua de su corazón. Nunca se lo deje arrebatar porque gracias a Mashiach Yeshua usted está aquí. Gracias a Mashiach Yeshua usted ha entrado dentro de las bendiciones de Israel. No dudes de tu judaísmo. No dudes de que estás cumpliendo la palabra del Eterno. Y no permitas que la lengua mal sana, la la shon hará, haga eco en tu vida. l e í m o s en Jacobo, en Santiago, capítulo 3, del 1 al 12, y, y muchos los han leído. Yo creo que todos los que tienen una larga trayectoria en los caminos del Eterno saben lo que significa la lengua viperina, la lengua falsa, la lengua mala, que incende i un bosque, ¿ah? ¿eh? A lo mejor, a lo mejor no un bosque, pero incende unas cuantas personas también. ¿Ah? ese hablar mal del liderazgo. No, que, que, no me parece como lo están haciendo. O no me parece esto, no me parece lo otro. O diciendo, bueno sí, ellos son una bendición, pero, no,、eh, pero, ah. El que es líder, el que es líder, debe acostumbrarse y, y le gusta muchas veces tal vez el aplauso y el reconocimiento público. Pero el que es líder tiene que tener cuero de cocodrilo también para aguantar las críticas. Y lo que van a decir muchas veces en contra tuya. Porque ese es el precio que tiene que pagar un líder. Y las personas que están en una congregación, sea judía, no sea judía, en cualquier lado, tenga siempre la precaución de cómo dirigirse a sus líderes. ¿Por qué? Porque el eterno Nos dice, honra a tu padre y a tu madre. La persona que honra al eterno y honra a su padre y a su madre siempre va a honrar al líder. Una persona que no honra al líder es una persona que no ha honrado a su padre, ni a su madre, ni al eterno. Si usted quiere llevar un liderazgo en su casa, sea una persona temerosa del eterno. Sea una persona temerosa de los liderazgos, tanto espirituales como seculares en su vida. Siempre tenga palabras de respeto. Siempre tenga palabras de consideración. Porque el Eterno ve cada palabra que pronuncian nuestros labios. Así sea un líder político,、eh, que estamos en un país. Mida sus palabras. ¿Por qué? Porque la boca es la que puede decir bendición o maldición. Que tus labios siempre puedan pronunciar bendición. Que siempre sean palabras de bendición. Padres, les insto a que siempre cuando vean a sus hijos, aunque le provoque darle un coscorrón, aunque le provoque sacarle un chichón con lo mal que se porta, bendiga a su hijo.、Y、te bendigo, hijo. Sí, con amor, porque el Eterno lo hace con nosotros o no. Ah, no lo hace el Eterno con nosotros. ¿Cuánto m a s lo debemos hacer nosotros con nuestros hijos? Ah, hijos también bendigan a sus padres. Hijos bendigan a sus padres, aunque el padre a lo mejor le diga algo errado, usted igual bendígalo. Ah, muchos se preguntan, bueno y cuál es el secreto,、we? todos siempre se preguntan, y cuál es el secreto para que El pueblo judío sea tan beneficiado en toda la parte económica, en la parte financiera. Entonces empiezan los cabalistas, no, que tienes que tener un Maghen David, tienes que tener la mano, ¿ta? Tienes que tener la Mesuzah, tienes... e s a s son las cosas cabalísticas que te van a llevar a una parte financiera y tienes que leer el s o a r y tienes que hacer muchas cosas para que el Eterno te bendiga financieramente. Porque así los bendice a los judíos. ¿ah? t Otros te van a decir, no chicos, mira, tienes que guardar Shabbat, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo les voy a decir algo. Primero, el Eterno es el que bendice. Y lo estamos viendo en la p a r a s h a de hoy. El Eterno bendijo a Israel. Y ya con eso te tiene que bastar en tu vida. Tienes la bendición del Eterno sobre tu vida. ¿Ok? e e z a n d Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Sí, porque muchos dicen, bueno, es que yo sé que el Eterno me bendijo a mí, pero estoy pelando. No me va muy bien. Entonces, ¿dónde está el hueco financiero? ¿Dónde está la cosa? Bueno, aquí viene algo más de lo que el Eterno nos ha dicho. Porque resulta que muchos hablan sobre el diezmo, ¿no? Dicen el diezmo, el diezmo es algo intocable. Empezando por ahí. Y hay dos vertentes i que te van a decir. Una vertente i que es decir, bueno, el diezmo lo tienes que dar. Porque eso es para, para la congregación, eso es para, para mantener la congregación, mantener los levitas y todo lo demás. Eso es una de las que te va a decir. Otro te va a decir, no, el templo no está en pie. Y en el judaísmo, ya usted no puede diezmar. Eso es lo que dice. ¿Ah? Pero el judaísmo dice que ese diezmo usted lo tiene que dar en sed acá. Entonces igualito tiene que dar el diezmo. Pues entonces muchos se cubren diciendo bueno como no hay templo, pero es que resulta que ese diez ciento por lo tienes que dar en beneficencia. Y lo tienes que dar a los más pobres, a las viudas, a los ancianos y a los huérfanos y al extranjero que esté contigo. Eso es una ley dentro del judaísmo. Si el templo no está en pie, usted tiene que dar eso. Si no lo da a la sinagoga, Usted lo tiene que dar en la beneficencia, pero usted lo tiene que dar. O sea que e s u n t e m a que no hay que ni discutir. El diezmo hay que darlo. Sea porque usted crea que lo va a dar para sinagoga, o sea que usted lo va a dar para la beneficencia. Pero usted tiene que dar el diezmo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bueno, no veo muchos amenes. Entonces quiere decir que el diezmo lo tengo que dar. Ahora, ese es otro paso. Pero el paso más importante, escúcheme bien. El paso más importante es que justamente tenemos la bendición del Eterno, como lo dije en un principio, que ya con eso no debe bastar, pero debemos transmitirla. Debemos transmitirla. Porque el que siembra va a cosechar. Y si yo transmito la bendición del Eterno, el Eterno me va a bendecir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Justamente lo que hace nuestro pueblo, Hebreo durante miles de años cada Shabbat y todos los días, pero en Shabbat especialmente. El Padre bendice a los hijos. Y los hijos bendicen al Padre. Y lo bendicen en todo. Físicamente, de salud y p r o s p e r a m e n t e financieramente. Porque usted está diciendo palabras De bendición. Palabras de bendición. Está muy de moda. l a s personas que, famosas,、eh, por, por Instagram y por este tipo de redes, que son personas que dan palabras de aliento. ¿Cómo que se llaman? Motivadores. Exactamente. Motivadores. Eso está muy de moda. ¿Saben por qué tan, tan de moda los motivadores? p u e la gente necesita ser motivada. ¿Saben por qué? Porque la gente está a falta de Torah. Porque cuando usted lee la Torah, como lo que leímos hoy, el Eterno te va a bendecir. Tú eres bendición del Eterno. El ángel del Eterno va a estar delante de ti con la espada desenvainada protegiéndote de cualquier cosa. Oye, ¿qué más motivación que eso? ¿Qué más motivación que eso? ¿Mm? Entonces, nosotros debemos entender que si queremos tener una vida victoriosa, la bendición tiene que estar en nuestros labios. Y nosotros debemos transmitirla a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos. La bendición del Eterno tiene que estar en nuestros labios. Si usted quiere ser próspero, bendiga a sus hijos, bendiga a sus padres y haga que sus hijos y sus padres lo bendigan a usted. Hágalo, p r a c t í q u e l o y verá la bendición del Eterno en sus vidas. Yo quiero terminar con esta para allá. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a dirigir nuestra mirada hacia Israel. Hacia Jerusalén. Y si hay algo que tiene promesa según los Tejilín y según la p a r a s h a de hoy también, es que bendigamos a Israel y que la paz sea sobre Jerusalén. Repita conmigo, Israel, te bendigo. Bendigo tu tierra. Bendigo tus ríos. Bendigo tus mares. Bendigo tus fronteras. Bendigo tus cielos. Sea bendecido todo líder político, todo líder religioso que lleva a Israel. Sean bendecidos cada persona, cada familia, Que intercede de día y de noche en el c o t e l por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén y por la paz del mundo. Que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno los proteja, que el Eterno los bendiga a cada familia, a cada persona que dentro de Eres Israel proclaman Que el Mashiach de Israel es Yeshua. Que el Eterno bendiga a toda la diáspora. Que el Eterno bendiga a toda la comunidad judía venezolana. Que el Eterno bendiga a todas las personas que día a día están siendo insertadas por la gracia de Mashiach. Dentro de Israel. Y que el Eterno bendiga a toda la diáspora en el mundo. Y que el Eterno bendiga a Israel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. a b i n u Malkainu, gracias Eterno por lo que tú nos enseñas. Gracias Eterno porque sabemos que esta proclama, esta bendición no vuelve vacía Hashem. Proclamamos desde Venezuela la bendición sobre Israel, Padre Santo. Y sobre la bendición sobre también nuestro pueblo Venezuela, Hashem. Queremos bendecir primero a m e n t Israel. Sea la paz sobre Jerusalén. Que la venida de Machiah sea pronto, Padre Santo. Y que tengamos el mérito de merecer justamente la venida de Machiah. Seas tú en medio de nuestro pueblo, Padre Santo. Seas tú en medio de nosotros, Hashem. Y gracias. Gracias por darnos a Machiah Yeshua en nuestras vidas y transformar nuestras vidas para bien, Hashem. Que sea tu gracia y tu misericordia por los méritos de Machiah Yeshua. Amén y amén. Ahí donde está, bendiga el que tiene a su lado. シャラッシャロオン。